Transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario Dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear Que a seguir tiene la palabra Muy buenos días a todos Que el Señor Jesús les bendiga Ah, ese es nuestro deseo, siempre Queremos ver personas contentas, alegres Llenas, rebosantes de gozo, de alegría Y también, ¿no es cierto?, de... Eh, sus, sus quehaceres buenos para el hogar Para su familia Y para sí mismo Que en esta mañana reciba la bendición de Dios Para la energía, la alegría Y también, ¿no es cierto? La palabra de Dios que alimenta y fortalece el alma Que Dios le bendiga poderosamente entonces Luego estaré leyendo para ustedes Un salmo maravilloso En la palabra de Dios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 Cuyo Dios es Jehová. Amén. Estimados amigos oyentes, hoy voy a dictarle o darle el número de teléfono de la radio emisora. Si usted quiere y desea llamar, llame para dejarnos su saludo, para dejarnos su parecer o pedido de oración que usted sabe que que siempre oramos al final de nuestro programa aquí en esta radio Puente Alto. Bien, entonces el número de teléfono de esta radio emisora es el siguiente. 22 872 78 71. Voy a repetir. 22 872 78 71. Que Dios le bendiga, porque vamos a escuchar un himno lindo, un himno precioso, que traje para ustedes y para mí también, porque me gusta mucho, a sus pies. te lleva y te hago la vida con mucho afán, y si en tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón cuando quiero subir porque no puedes más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 la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener. Descansen en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho fa. Se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás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 in <laughs> it sus pies tendrás. Oh paz y bendición a los pies de Jesús. Sí, ¿por qué? Porque encontramos tantos ejemplos, tantos ejemplos. Ejemplos lindos. Ejemplos de una renovación espiritual, una renovación del alma, de la mente y también, ¿no es cierto? una renovación en cuanto a sus actitudes y forma de vida Que en esta mañana entonces este himno haya calado Hondamente Preciosamente hondo en su corazón Que Dios le bendiga poderosamente Y también voy a eh, leer la Biblia Sagrada una, una historia que aconteció con el Señor Jesucristo Y una mujer que era de Canaán La mujer cananea se encuentra escrito en el evangelio según san mateo el capítulo del capítulo 15 puede dice así el versículo 21 saliendo jesús de allí se fue a la región de tiro y de sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús le respondió pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros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 verídica real verdadera que durante siglos y siglos y siglos ha entrado en las mentes y en los corazones en el alma de aquellos que buscan una solución para sus problemas para sus dificultades para sus dolores sí una historia que nos trae fe a nuestro corazón y Este pasaje bíblico que he leído, cada vez que lo leo me conmueve. Me conmueve en la fe y la humildad de esta mujer. Yo sé por los estudios y por lo que he leído y también por lo que sucede hoy, y muchas personas lo saben que en el Medio Oriente antiguamente la mujer no tenía tanta prominencia como hoy no tenía tanta libertad como hoy la mujer era una persona que estaba al servicio de su marido y de su familia, nada más muchas veces no sabía ni leer no sabía cuentas cuentas matemáticas, menos de ciencia menos tenía algo para leer un libro o cualquier cosa porque lógicamente en aquel tiempo no se editaban muchos libros corría solamente los escritos dentro de, de, de, de la de la más alta eh, sociedad los que sabían leer no obstante Jesús atendió el ruego de esta mujer tal vez ha tenido que vencer muchas cosas en su hogar, en las leyes de su país, porque era de Tiro y de Sidón, de no era del pueblo de Israel. Y aunque la mujer las del pueblo de Israel tenía ciertas libertades y tenían eh, ciertas eh, co cosas que que le daba a ella un un un, alto, un más alto grado de vida y de injerencia en la sociedad pero estas mujeres vivían así con esa ropa que hoy día vemos lo ¿No cierto que apenas se le ve los ojos otras un poco más descubierto su rostro pero esta mujer tuvo que vencer tantas cosas para llegar hasta donde Jesús para pedirle algo Algo que, a ver, que los médicos no podían hacer. Y yo creo que ni hoy día. No, no pueden. ¿Por qué? Porque era atormentada por un demonio. Para los demonios no hay, a ver, inyecciones, terapias, ni ninguno ninguna, ninguna grague o pastilla que le decimos nosotros para tomar, para poderle afectar o expulsar o alejar o aquietar los demonios porque son espíritus y los espíritus no se tratan con esas cosas algunas veces entro en algunas casas que tienen una plantita, un quisco, una mata de arruda otras cositas para alejar los malos espíritus <risa> qué cosa, las creencias pasan de una forma a otra los espíritus obedecen al padre de los espíritus y el padre de los espíritus es el dios si sí, sean espíritus buenos o malos están a la obediencia del todopoderoso el Shaddai ¿Ah? y muchos creen que con una cintita roja una patita de conejo un cuerito de culebra creen que con eso van a poder alejar aquellos demonios que son espíritus del diablo que atormentan a la creación de Dios al hombre y a la mujer porque le tienen odio al, a la creación de Dios le tienen rabia, envidia envidia y rabia porque ellos fueron alejados del origen de Dios porque Dios hizo ángeles pero se rebelaron en contra de Dios y ya Dios los tiene destinados a un lugar que se le denomina en la Biblia el lago de fuego ardiendo, el infierno, que es hecho para el diablo y sus ángeles, porque se rebelaron. Sí, y ellos van a ir a ese lugar, aunque tienen un poco de libertad en este tiempo que vivimos. Y esos demonios entonces atormentan las vidas de una forma o de otra incluso se le aparecen en diversas en diversas formas. Sí, y le hablan al oído y y algunos se hacen pasar como ángeles de Dios. Porque tienen ese poder. Y un demonio de esos atormentaba al hijo de esta mujer que era de Tiro de la región de Tiro y de Sidón de Canaá o Canaán era una mujer cananea no era del pueblo de Israel donde se creía y, y asimismo era que Dios le había dado la promesa al pueblo de Israel a los hijos de Abraham que de ellos vendría la bendición para todas las naciones y como entonces no era de, de esa región Jesús le dijo a la mujer cananea no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel bueno eso le dijo Jesús a sus discípulos cuando le, le dijeron que, que la despidiera que que, que, que pronto atendiera su pedido, pedido y que ya la echara luego porque estaba gritando ah, Jesús le dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ya vino y se postró ante él postrar no es ponerse de rodillas postrarse e echarse en el suelo echarse como tirarse de guatita eso es postrarse está postrado está estirado ¿Ah? ponerse de rodilla es otra cosa y ella se dice que se postró ante él diciendo Señor socórreme entonces Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos esto le dijo de respuesta Jesús a esa mujer que pedía socorro que no era del lugar de Israel que no era los enviados que dijo Jesús ah pero vea usted la humildad la humildad, el ruego tremendo y el deseo tremendo de esta mujer De que Jesús respondiera sanando a su hija Expulsando los demonios que la atormentaban ¿Sí? Y ella le dijo entonces, la mujer le dijo a Jesús Señor Pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos mire qué respuesta más eh, humilde una respuesta tan grande del corazón que conmueve yo creo que si sí, hoy día algún pastor de alguna iglesia por por ahí pues, que dijera a alguien que le llevan a alguien para para que le unja algunos dicen <ríe> de otra manera a ah, que lleven para que ore por él si un pastor le diga no no no Aquí nosotros damos solamente por los de la iglesia. ¿Qué diría la gente? Ah, lo primero que diría sería, "Sí, la lajita pastor. Mire este pastor y dice que, que el amor es para todo." Ajá. Ah, ¿Y no estaría no estaría mal? Porque hay personas que quieren el beneficio de Dios para después seguir en su lujuria, en sus pecados. Seguir en una vida Alejada de Dios Si sí, quieren tener la sanidad Y quieren tener el beneficio para eso Bueno y Lo dejamos eso en la mano de Dios Porque Dios sabe cómo hacerlo Porque si no se allegan a Dios Quedarán deudores De Dios Mas así pasaría Pero Jesús le dijo a esta mujer Le dijo no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos La trató de perrilla Ah, si alguien fuera tratado de, de perrilla ¿ah? eh, yo creo que hoy día le harían un, un, como una demanda por discriminación o por maltrato verbal sí pero mire usted la respuesta de esta mujer dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh, mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres ah aquí está la bendición pues yo creo que la mujer la, la, la mujer nos llevó a la hija porque hágase conforme tú quieres o si no Jesús hubiera puesto la mano sobre ella y hubiera orado y hubiera expulsado ese demonio o también hubiera dicho su palabra porque la palabra de Dios es poderosa ¿Ah? pero dice hágase conforme tú quieres ah qué cosa tremenda y dice que de su hija fue sanada desde aquella hora si ¿Sí? hay demonios que se se camuflan tras la enfermedad esto no lo comprende cualquier persona porque esto ha de a comprenderse y entenderse Y saberse espiritualmente porque son espíritus y son espíritus reales no son que la persona no lo, lo está eh, así inventando no es real y verdadero hay espíritu de dios y espíritus del diablo y los espíritus del diablo le tienen tanta envidia al hombre y a la mujer que los atormentan de esta manera porque ellos odian a la creación de dios los demonios, los espíritus inmundo, odian, le tienen odio porque Dios vino a salvar esta creación que le hizo. El hombre y la mujer. Y a darle el beneficio de la del perdón, del arrepentimiento, del perdón y de la vida eterna. En cuanto los demonios ya están, ellos sancionados para ser echados al lago de fuego ardiendo. Sí, esta es la grande verdad Y esto es lo que muchos no comprenden Y creen que es una Invención Dios tenga misericordia En esta mañana Dios te ha revelado algo Que tú no lo sabías Sí Clama y busca a Dios Porque Él está prestes Está atento a las oraciones Y aquel que pide a Dios Con humildad como esta mujer la respuesta será De acuerdo como tú has pedido con fe delante del Señor. Amén. Mas no se cesará para siempre tu ser. Gracias Señor. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Sí, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, que he predicado su santísima palabra, palabra de fe, palabra de milagros, usted, Señor amado, escuchen mi oración y también la oración de muchos que están en esta mañana rogándole a usted, clamándole aunque muchos con dudas, pero usted, Señor amado, dele la gracia y dele la virtud para encontrar el camino de la fe y reciban la bendición. Que este esta petición y que esta oración de este su siervo en este en esta radio emisora, Señor, también llegue, Señor, a aquellos hombres y mujeres que, que no saben qué hacer en su vida, que hay algo que los tira para atrás, hay algo que los que los hace rodar por el suelo, enlodándose sus vidas. Oh Dios mío, tenga misericordia de ellos, Señor Jesús, y le pido que usted a través de esta oración los liberte y a través de la oración de fe que están haciendo estos hombres y mujeres, señoritas y jóvenes y aún niños, Señor, usted les escuche y la responda con poder, libertándolos, libertándolos de los vicios, libertándolos de la de las malas costumbres, libertándolos de la hechicería, libertándolos, Señor, de toda obra del maligno. Se lo pido y se lo ruego porque usted es el Dios de la gloria, el Todopoderoso. Sí, Señor, libértelo, mi Dios amado. Y en el nombre de Jesucristo, hechos fuera estos demonios, fuera de en el nombre de Jesucristo, para honra y gloria de Jesús sean libertados y sanados y bendecidos y prosperados. Amén y Amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, que el Señor le haya bendecido Su oración se si lo ha hecho con fe Ah, espere, ahí está la bendición Ahí está la respuesta de Dios Le convido a nuestra iglesia O oh, al templo donde nosotros adoramos al Señor El templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria Número 630 Segundo sector, población Pedro y Reserva Vaya por la avenida Salvador Allende Y llegue hasta el número 630 Número 630 ...detrásito... ...de un supermercado que hay en ese lugar... ...es la calle... ...José Victorino en las tardes... ...a 30, 40 metros está ahí... ...de la misma avenida Salvador Allende... ...número 630... ...la Iglesia Apostólica Unicista de Chile... ...y este pastor también, le convida... ...cordialmente... ...para que asista a los cultos... ...hoy, predicará un diácono... ...sí, vea el poder de Dios... ...siente el poder de Dios... Posiblemente haya poca gente porque Dios ha bendecido a todos nuestros hermanos con trabajo, con un, con, con un empleo. Y si alguno no lo ha conseguido todavía, esperen Dios, porque Dios tiene el mejor lugar y el mejor empleo sí, para tener un, un buen remunerado salario. sí Que Dios le bendiga, vaya a buscar la bendición del Señor. Que Dios le bendiga, es el deseo de este pastor, el reverendo Moisés Salvear. Amén.